que nos escucha, que nos da su like. Y hoy es miércoles, miércoles 14 de abril de 2021. Estamos transmitiendo del, de los oscuros callejones del barrio chino de Guanatos. Y pues hoy le vamos a dedicar este programa a el maestro, compositor y pianista César Hernández conocido como el chícharo pues este compa que anda rolando ahí por los bares, cantinas y uno que otro con gal del mundo pues se ha dado a conocer en las redes sociales con un disco que se llama que hubo le que Y claro, este pues quienes lo han escuchado se enteran de todo este filosofar, de todo este andar y desandar en los caminos de el ser. Y a él está dedicado este programa también. Queremos agradecer a todos los compas que hacen posible el programa de El Volantín, a los patrocinadores, a Cuadernos la Aguja, a Editorial Amate al viaje a los centros culturales alternativos e independientes que siempre prestan esos espacios para que fluya el arte y la cultura de la Siria acá en Guanatos Casa Alcalde del buen Elías y también Arcadia Fusión desde luego al Bobber Black donde quiera que se encuentre a Libros y Café La Rueda También queremos mandarle un saludo y un abrazo a la pava cocina tradicional, a Flores y Colores de México y un, un, este, una mención especial a Flores y Colores de México porque mañana inicia vía online el décimo festival de Flores y Colores de México. Mañana pueden presentar escucharlos o verlos a partir de las redes sociales mañana este décimo Festival de Flores y Colores de México. Pues también tenemos una participación como cartoneros en este festival invitados por Guillermo Rodríguez García, que es el principal, el presidente, el mayordomo, el más alto de este festival y donde colaboran muchos, muchos, muchos compas, este, como Víctor, Rosa, David, otro, otro, otro, mucho de gente, donde habrá conferencias ¿no? sobre charlas, pues, sobre plantas, sobre toda esta vegetación y exótica que puede ser, de alguna manera, este ve, cultivo... Eh, de Ornato, ¿no? y que pues estará acá presente desde, desde Guanatos para el Mundo, y el invitado especial, el invitado especial es el país de Chile, pero también participa Colombia. Bueno, pues vamos a escuchar una primera rola de El Chícharo, que se llama, tú me vas a... ¿eh? señor licenciado ojalá y les lata, disfrútenlo eh. les, les vamos a poner rolia, rolita por rolita para que tengan esta chance de disfrutar la música y las composiciones de César Hernández El Chicharú no oh, oh. Estás oyendo la estación más importante de tu vida chino y pues estamos escuchando a César Hernández el chicharo, que esta música este pues enorme, enorme compositor, filósofo y cantante pues lo conocí gracias a un compa que también es rolero, que hace sus propias rolas, que anda pues por el mundo ¿no? el doggy que un día nos llegó con un casetuco por ahí, ¿no? Este que traía a este compa César Hernández, que por ahí me enteré que es de de Chihuahua, de la ciudad de Chihuahua y que nació en el año de 1940 de Moque si Chicharo andas por ahí ya debes de tener unos 81 años, ¿no? y que pues ojalá y sigas vivito y coleando como dicen cantando y parece que tiene más rolas pero desgraciadamente en las redes sociales hay, hay muy pocas ¿no? hay, hay muy pocas de sus canciones pero pues vamos a poner las que encontramos creo que son cinco o seis rolas las que nos encontramos de de este compa no de, de César Ch Hernández y pues a toda toda esa rola, a toda esa banda de, de roleros que andan de bar en bar, de cantina en cantina, de congal en congal, de tuguro en tugurio, de, de lugar en lugar haciendo estas rolas, cantándolas, disfrutándolas con la gente, haciéndonos pasar ratos chidos, ¿no? Porque pues es muy pues esencial, ¿no? Que que estas rolas hablen y nos digan cosas acerca de nosotros, ¿no? Eh, de repente, pues, encontramos música que nos habla de qué bonito sería el mundo si fuera como lo soñamos o como lo pensamos o como creemos que sea, ¿no? Pero, pues, de otra manera la vida nos toca, ¿no? Y... Y es esta forma de expresarla ¿no? mediante de las rolas y tienen este contenido pues neto poético con un lenguaje pues florido diría no con un lenguaje de barrio un lenguaje social barrio bajero no incluso y muy muy interesante no es son versiones de la antropología de la Siri, ¿no? del pueblo bueno, pues también queremos este pues mandar un abrazo a la raza que conoció en vida a Víctor Manuel Pasarín, que al parecer y esto lo supe a partir de, de las redes sociales, pues su fallecimiento no parece ser que, que Víctor este falleció a, por cuestiones de un paro un paro cardíaco en este tiempo en esta época de pandemia ¿no? que es muy triste pues este que los seres que uno conoce y que sabe que, que trabajan y que están ahí siempre no tratando de fortalecer la esencia el ser los compas, no el ser humano y que él le dedicó muchos muchos años a la literatura a esta parte de la cultura no y pues Precisamente aquí tenemos tres revistas que se produjeron por ahí por el año del 2000, 2001, 2002. este Una revista llamada Éxodos, donde participa un buen de, de raza, ¿no? este Alejandro A. Ramírez, Enrique G. Gallegos, el mismo Víctor Manuel Pasarín, Alberto Chimal, este... Luis Martín Ulloa, Jorge Esquinca, Jorge Marín Bocanegra, María Evangelina Cermeño López, Carlos Sánchez, Gabriel Bárcena, Carmen Pérez Boyardo, Cristina Cermeño. Pues muy, muy, muy buena banda. Luis G. Abadie, Ricardo Solís, Guadalupe Ángeles salvador encarnación alejandrina torres pues un buen de, de, de banda que inició por ahí por los noventas la mayoría ochs no algunos a, a publicar y que esta revista éxodos este pues fue así como por ahí este lo menciona también el maestro el maestro pedro Valderrama, no este una continuación una continuación de, de otras revistas. Y pues también queremos saludar y felicitar a José Caballo, conocido como el Cuaco Retozón, por este cómic celestial que acaba de, de sacar y lo presentó en Afoca, acá en el barrio del santuario, Afoca, un espacio maravilloso, de cultura y arte y este cómic eh, celestial está editado por ultravioleta pues es un cómic muy muy interesante que tiene mucho que ver con muchas vírgenes y muchos santos y desde luego muchas religiones ojalá y les, les, les interese este cómic lo tenemos a la venta aquí en la librería de la rueda, tiene un costo de 50 pesos y precisamente también la revista Éxodo que estuve viendo ahí que, que nada más salieron estos tres números, el 1, el 2 y el 3, pues lo tenemos también aquí a la venta en la rueda que estamos en presiliano sánchez 615 en el centro de guanatos vamos a escuchar otra rola nomás vamos a esperar que nos diga el charly cuál rola es del chícharo la este este ronón si ustedes van a ver los tipos los géneros de musicales son variados ¿no? este se llama cumbia pasional la cumbia pasional de el chícharo a ver qué les parece La cumbia Pa' una diosa de la cumbia Cumbia de asfalto De aquí de la ciudad La cumbia pasional Estamos de retorno en el volantín y ojalá y les estén gustando estas rolitas de César Hernández, El Chícharo. Este estas rolas de este disco que estamos escuchando, pues las pueden conseguir por medio de un pago, no sé cómo se bajan estas rolas, pero en YouTube quedan cinco o seis de este disco que les decía se llama Cubeles, ¿Qué, ¿qué? Y Bueno, pues también queremos este informarles acá a la bandera que ya tenemos un nuevo título de Taller Editorial La Casa del Mago, es un libro del maestro Ramón Gil Olivo titulado Ciudad Ciudad Herida y que viene con algunas ilustraciones de Agustín Agustín Galindo conocido en el bajo mundo de la cultura, el arte y la política como el charrocanrol. Pues este libro es post-mortem del maestro, es algo inédito porque en él, aparte de sus crónicas o sus, su narrativa, también vienen algunos textos en forma de poema Eh, tiene a, a algunos poemas todos ellos con esa misma misma entrega misma misma calidad de la que nos ha acostumbrado con libros como dientes de perro o la virgen robada o la, el, el libro de el invicto ¿no? también y eh, dos de ellos en la casa del mago también, que me decía el, el editor Emergildo Ollín va a venderlos en, en una cajita que ya la tiene elaborada y que va a hacernos llegar acá a la rueda, donde estarían estos tres títulos, Ciudad Herida, Dientes de Perro y El Invicto, de Ramón Gil Olivo. Pues este libro también lo pueden encontrar aquí en... La Rueda, Libros y Café Y bueno pues vamos a A escuchar A escuchar otra Otra rolita de César Hernández, esta está Por requetehuela Esta pinche rola me late un chingo Se llama Por la Calle de la Leona Y está dedicada a todos los compas Que nos mandaron sus likes A Facebook Va pues calle de la Leona, barrio de San Juan de Dios, cuarto número dos, donde estuvimos los dos, comiéndonos unos chicharrones. me tome mucho vino yo le digo que no porque amanezco crudo la muerte me aconseja que me la cure con un menudo por la calle de la Leona barrio de San Juan de Díon comiéndonos unos chicharrones. Pues ya estamos de retorno, mira qué poquito duran estas rolas, ¿eh? ni parecen comerciales, bueno, pues son unos rolonones, rolonones aunque no duren mucho, y están pues muy sentidas, esta rola de la calle de la Leona, cuarto número 2. Y bueno, pues también queremos comentarles que el próximo miércoles, el 21 de abril, vamos a tener una participación en este primer festival de cartoneras, el primer encuentro internacional de cartoneras en Costa Rica. Este, el compañero Israel Soberanes y su servilleta. Vamos a hablar sobre nuestra experiencia como editores y talleristas del libro cartonero en los centros de reinserción social, acá en el estado de Jalisco. Eh, seguramente por medio del Facebook estaremos ahí este, pasando esta presentación una presentación que también se nos cruza no se nos cruza con la presentación de el libro te nombro libertad este libro que también se produjo en, en este programa de escribir para la libertad en este proyecto llamado prisioneros publishing que está este, subsidiado o apoyado por las universidades de el Reino Unido una de ellas es Surrey y la otra es la la, la universidad de Garfield igual este pues queremos agradecer a, es GARDIF, queremos agradecer a Lucy Bell y al maestro Joey Whitefield, de esta Universidad de Cardiff y Lucibal de Surrey. También desde luego siempre agradecer al maestro José Antonio Pérez Juárez por brindarnos ¿no? todos todo los, los medios y las formas para poder ingresar a los centros y llevar a cabo estos talleres. También este, en esta ocasión al maestro Ramón Mata Maldonado... ...que es el actual director encargado del CENJURE... ...Altos Nortes de Lagos de Moreno... ...que igual, curiosamente, a la misma hora... ...el miércoles 21 de abril... ...estaremos presentando este libro en este CENJURE de Lagos de Moreno y estaremos presentando nuestro mesa de charla en Costa Rica, ¿no? Este, bueno, pues a, a ellos muchos muchos agradecimientos y y pues esta participación me parece Muy, muy muy interesante ya que pues platicar no de alguna forma lo que nos ha tocado vivir como talleristas y editores de, de estos libros de los centros penitenciarios pues nos ha llenado de emotividad no a veces platicamos el irre yo de lo que nos toca ver de lo que sentimos de lo que disfrutamos también esta tarea no este gusto por por diversificar las formas de la literatura o el, las formas de expresión. Muchos compas nos dicen que si los enseñamos a escribir a los a los reclusos y en realidad lo que hacemos es generar una pequeña inducción. Yo creo que ya todos los seres humanos han tenido una experiencia personal con algún formato o libro y saben a lo que se enfrentan cuando abren sus páginas o cuando lo ven en alguna pantalla o, o incluso, ¿verdad?, este, esta nueva manera de entender la lectura, cómo nos genera esta producción imaginaria, esta construcción o reconstrucción de signos y símbolos y cuando trabajamos con ellos es esa sensación de, de experimentar qué va a suceder, ¿no?, que vamos a encontrar en esas hojas blancas, que de repente se van llenando de letras, que forman palabras y que van generando un discurso, no y a veces como en este libro de Te Nombro Libertad, que me va a tocar a mí ser el presentador, como tallerista cartonero, yo veo dos, dos cuestiones que parecieran muy alejadas, no hay un, un chavo que, que escribe un tema en el que lo titula el libro y habla precisamente de estas ondas de la escritura de una manera filosófica no y que pues nos gana no nos, nos llena ahí de, de conceptos y de juicios y de esta pues falta falta a veces de de compromiso con la palabra, de compromiso con el lenguaje, ¿no? Porque a veces estamos hablando y generamos esos sinsentidos, a veces muy importantes también pues, ¿no? Es Rey Fernando, es el autor de este de este título de este texto que se llama El libro y me parece contundente incluso, ¿no? Y pues de él son aproximadamente cuatro cuartillas con este lenguaje, les desea, filosófico. Y luego de repente está un, un texto de Jonathan Osvaldo que titula Recuerdo y que pues no son más que cuatro líneas, ¿no? Cuatro líneas que dentro del contexto de este conjunto de escritos, pues tiene demasiado peso, ¿no? Es un, un texto que dice, recuerdo lo más hermoso que he tenido en mi vida, el rostro con la sonrisa más linda del mundo, mi madre son son este cuestiones que si tú las lees fuera de este contexto del libro pues no, no las entiendes como tal no porque es, es, es muy importante estar dentro de lo que conviene o de lo que contiene este este libro para poder pues entender no la fuerza o el tremendo dolor que debió haber sido poder sacar esas cuatro líneas para reconocer no esa sonrisa, ese recuerdo y esa madre no que me parece muy importante. Pues este libro, les comentaba, lo vamos a presentar el próximo miércoles a la una de la tarde en el Seinjure de Lagos de Moreno pues ojalá y este y todo salga bien y también pues quien pueda seguirnos por las redes vamos a estar en este festival llamado primer encuentro de cartoneros en Costa Rica vía online y pues muchas gracias vamos a, a poner otra rolita de este, esta rola se llama arrugas en el corazón agruras verrugas me le cambia el nombre a este cabrón agruras en el corazón ahí les va con el césar hernández agruras en el corazón solamente me has dejado mujer agruras en el corazón que los psiquiatras de esta ciudad quieren diluir con un alcance el sermental y como conmigo te portaste mal igual que Cassius Clay contigo yo perdí por decisión agruras en el corazón agruras en el corazón cito negrito no no lo calienta ni el sol pero va a pedir la revancha aunque no lo caliente caliente ni el sol agruras en el corazón agruras en el corazón Agruras en el corazón, solamente me has dejado mujer. Agruras en el corazón, que los psiquiatras de estas ruidas quieren diluir con un alcacete sermental. Como conmigo te portaste mal, igual que casos plei contigo jo perdí por de Agruras en el corazón Agruras en el corazón. Estamos de, de retorno aquí en Radio Cartón y estamos escuchando la música de César Hernández El Chicharo. También un saludo al Negrín, en Negrín que anda allá por Pachuca, ¿no? Disolviendo, resolviendo esta pandemia ese desmadre, ¿no? que está pasando y que por allá anda pues también editando libros cartoneros. Pues un, un saludo al, al Lene. N que nos manda un like y, y también este pues ya el, el, el centro cultural tártaro que se encuentra en la calle de Santa Mónica y calle San Felipe abrirá sus puertas a todos aquellos amantes del alcohol, la chela, el buen fumar y eh, la cultura y las artes, y precisamente creo que va a inaugurar con una exposición de pintura, también dándole ahí a un mural, un mural de, de la charlina, no van a inaugurar este este mural, y también va a haber algo de música, la música todavía no este, está confirmada quién va a ser el, el grupo o el que abra este espacio, pero pues queremos mandarle un saludo al Gualo, ¿no? El Gualo que es el compa que se la va a rifar abriendo este espacio, ¿no? Que pues lo sabemos, es muy difícil que estos espacios tengan éxito a no ser que sean de de grandes empresarios que pueden soportar soportar desde desde luego el, el pues no sé, el como el falto de la, la falta de, de, de públicos a veces no y que bueno pues también por este rollo de la pandemia como como se ha sufrido no en algunos lugares los hemos visto caer que han cerrado sus puertas pues que las rentas son altas y no siempre pues se puede pues sobrevivir y desgraciadamente se han cerrado muchos espacios y pues aún quedan otros vivos, ¿no? Como los compas de los que estábamos hablando hace rato, ¿no? Que son Casa Alcalde, Arcadia Fusión, ¿no? Libros y Café La Rueda y por ahí algunos otros, ¿no? No no aquí en el centro, sino en el centro de la ciudad, sino más alejadones, pero que Pues siguen ofertando algo no algo de la cultura de la cultura independiente y que pues esperemos todos salgamos a flote ya pronto ya que inició esta campaña doble no digo la campaña de vacunación de la campaña electorera que, que pues no sirven para unos ni para dos ni para tres refritos no pero bueno pues ahí la tenemos por desgracia está esta campaña electoral donde seguimos pensando que se gastan un pinche en general para nada no estas pinches competencias de gente no sé por mucho que uno quiera pensar que los políticos son gente decente a los que tengo el gusto de conocer definitivamente no se los recomiendo no y cada vez vemos que hay más color café amarillo que como hocre ¿no? en estos pues comicios ¿no? en estas elecciones que de veras dan mucha pena y sin embargo también muchos muchos compas, muchos compas que me río porque la neta como si no no no entendieran, ¿no? Este que definitivamente solamente los cabrones estos lángaros que tienen sed de robar, de chingar, de agandallarse son quienes llegan a ser candidatos o llegan a ganar unas elecciones, ¿no? Y una vez que están ahí, pues ya hacen su pues su feria, ¿no? Su agosto. Y, y también me ha tocado conocer gente... Que muy seria y muy decente y muy entregada, pero que una vez que ya están ahí ¿no? en los congresos en, en los cabildos en, en las regidurías pues sabe, ¿no? o sea vale madre, no sé los mayoritean, nunca les hacen caso con sus propuestas, no los pelan, pero si sí cobran no si sí, sí cobran un, un sueldo, ¿no? entonces pues mucho ojo y ojalá este Ojalá y no voten o, o hagan alguna otra cosa como para disfrutar, ¿no? Más de esta posibilidad de ser libres, más que democráticos, ¿no? Pero sí, echarle ganas para que pueda, pues, vivir uno un poco mejor, ¿no? este También queremos mandarle un saludo a eric Márquez de Radio Morir, ¿no? A Pedro Valderrama, a... Enrique G. Gallegos, ¿no? a Genaro Solorza, ¿no? pues a a, toda, a César Coronado, a, a toda esa raza que, que siempre está ahí escuchándonos, mandándonos like, a Pedro Goché, a Luis G. Abadie, a Paloma Celis, a Jesús Losa Sánchez, a Israel Soberanes, a Ricardo M. Solís Pérez, a Diego Rodríguez, a Irat González, Astrolop, a Pedro Barbosa Salazar, a José el Caballo que como les comentaba aquí nos dejó su cómic celestial para que pasen por él 50 varos, a ver si no nos hacemos multimillonarios, por no decir ricos porque luego este se la curan de nosotros y pues ojalá y puedan este venir pues acá a la rueda, también por ahí me estaba comentando el maestro Gallegos que tendrá una visita a Guanatos ahí por el mes de junio para hacer una presentación de su libro y pues ojalá y se den las cosas para que sí sea acá en, en Libros y Café esta presentación, ¿no? Y pues también... Ya pronto en estos días se festejará el Día del Libro, pues háganle un homenaje, no sé si comprando un libro y leyéndolo o nada más leyéndolo o nada más comprándolo, pero pues también parece ser que ya pronto vamos a empezar a salir a ferias y de libros, ¿no? Encuentros, Pues como que las cosas se están dando mejor ojalá nos sigamos cuidando y sigamos cuidando a los demás y que esta vacunación, esta campaña de vacunación sea para todos y podamos estar un poco más tranquilos porque como dicen hay muchos que no creen y muchos que sí se la creen pero solo los que ya se quebraron, los que ya se fueron saben si murieron de el COVID y Oh, los que se han enfermado saben lo que se siente y bueno y los que no nos ha tocado ojalá y no nos toque porque está muy cabrón también este queremos invitarlos invitarlos de coraza no a que sean parte de este programa llamado 360 un chingo de voces 360 radio 360 la rueda que es un programa precisamente este armado Con archivos de audio que nos envía la raza de diferentes partes del universo del mundo de la tierra de, de otros países de otros estados de otros municipios y de aquí mismo de guanatos no este este programa llamado 360 es una especie de rompecabezas no es una estructura armada con estos audios que ustedes nos envían para este estar desde nuestro cantón Desde, desde nuestro confinamiento participando en algo en conjunto, colectivo entre otro chingo de voces y pues estar acá ¿no? en, en el plan de, de seguir colaborando y seguir apoyando todos los eventos todas las propuestas todos los trabajos independientes, alternativos va también un saludo a nuestro compa Beto Roque que le está echando un chingo de ganas allá en, en la ribera de Chapala, allá en, en Ajijí, a todos los compas que, que siempre están pues echándole un esfuerzo mayor para que salga a flote el, el rollo de la cultura y, y, la, y la, el arte de la banda, ¿no? de, de los compas. Un saludo también a mi compadre Chava Rodríguez, y pues vamos a escuchar una, una última rola, aunque nos vamos a despedir también con una rola que vamos a elegir este después de, de esta que se llama Balada para Ubaldina, Ubaldina, Balada para Ubaldina y regresamos para despedirnos de este programa El Volantín. Llamando a la gente Secretos Fran Carbo. Fran Carbo. Contesta. Tu baldina Recuerdas cuando éramos novios Y tomábamos cervezas Afuera de tu casa Pasaban las patrullas con la sirena abierta Y tú decías amorosa escucha papi nuestra canción de amor Entre una criminal como tú y un retrasado mental como yo brotara Jat tu concion de criminal, Jo nunca te ballé. en la visita conyugal.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 la visita, en la visita conyugal, en la visita conyugal, en la visita conyugal. pues ya estamos de, de retorno de aquí en Radio Cartón, en este programa del Volantini, pues agradeciéndoles no a toda la bandera que, que se conectó acá en por las redes en esta página de www.radiocartón.com y pues como les comentaba, también agradecerles a dos, tres compas, a Silvia a Verónica a la maestra Meche Salazar, a Guillermo Rodríguez, que en buena onda nos invitó a este festival del décimo festival de flores y colores de México, que tiene como invitado el país de Chile y también participará el país de Colombia. Y bueno, pues espero que les guste esta edición en hoy por online que es la primera edición en online y pues ahí estaremos presente los cartoneros para pues, dar a conocer nuestra experiencia como cartoneros y pues hoy este programa fue dedicado a el chicharo que nació en la ciudad de chihuahua en 1940 ojalá y les haya gustado este programa de quien es considerado uno de los forjadores de la rola cantinera en méxico pues así pues lo comparan también con, con gente como chava flores como como jaile jaime lópez como tintán ¿no? recordando también pues aquellos momentos del méxico del años precisamente 40s 50 donde pues este el chicharo pues apenas bueno pues nacía en Chihuahua, ¿no? Y que pues probablemente como otros muchos artistas que emigraron a, a la Ciudad de México y allá la armaron, ¿no? Este, porque pues Ciudad de México siempre ha sido el corazón del país y y si la haces allá en en el sur, no sé, en Chiapas, pues allá te quedas, ¿no? Pero si vienes a Ciudad México te pueden conocer en otros estados, ¿no? O tener que aventarte la de pata de perro, ¿no? Este Pues de ciudad en ciudad, o estado en estado y de municipio en municipio, de cantina en cantina, como muchos de estos hombres que han generado grandes batallas, pues continúan su, su trabajo, ¿no? su arte y la cultura. ¿no? Y también este, estoy recordando que este mes también cumpleaños el maestro de maestros León Chávez texeiro pues un, un abrazo carnal, donde quiera que estés allá en England, y pues que estamos todos acá, pues confinados, ¿no?, encerrados por este rollo del coronavirus, pero pues estamos acá echándole un chingo de ganas y esperemos que tú también goces de buena, buena salud. Y bueno, pues para recordarles también que tenemos este libro de Ciudad Herida, de Ramón Gil Olivo, este libro que me parece muy interesante, que les comentaba, porque pues trae, aparte de, y yo diría que un poco, un poco realmente de, de narrativa, trae un buen un buen de, de poesía, ¿no? este que sí sabíamos que, que escribía poesía, pero hasta ahora no había publicado, Este, nada, digo, publicado en un libro, poesía, como este libro de Ciudad Herida, que edita La Casa del Mago. Y también, pues, ya entrando en, en libros, en editoriales, queremos también hacerle un promocional a el compa Marco Antonio Gabriel con ediciones El Viaje, que tenemos acá en La Rueda, pues casi casi toda la colección, todo el acervo de los eh, autores y títulos de Marco Antonio Gabriel de Ediciones El Viaje, ojalá y se puedan echar una vuelta acá, Libros y Café, La Rueda, a tomar un cafecito, no a compartir un rato acá una charla con, con la banda que le cae Todos los días a la rueda tomándose pues un café y un molletito de autor. Y también pues recordarles que ya salió este quinto ejemplar de literatura carcelaria, Te Nombro Libertad, que fue hecho por las mujeres y los hombres del CENJURE, Centro Integral de Justicia Regional de Altos Norte, en Lagos de Moreno, este libro titulado Te Nombro Libertad, Material Literario. Este libro, como lo decíamos hace rato, está subsidiado por la editorial, la, perdón, por la Universidad de Cardiff y la Universidad de Surrey de la Gran Bretaña y está dentro del proyecto Prisioneros Publishing y en el programa Segunda Oportunidad. Y pues desde acá también agradecemos a quienes siempre nos apoyan para que esto sea posible, al maestro José Antonio Pérez y a la licenciada Livier González-Bran. Ellos por parte de las instituciones de pues la Secretaría de Y también al maestro Ramón Mata Maldonado, que es el actual director encargado del Zenjiure Altos Norte. Pues también al buen Israel, ¿no? Israel Soberanes y su servieta, que somos quienes formamos el grupo ¿no? de talleristas para llevar a cabo este libro cartonero. Que se presentará este miércoles 21 En las instalaciones de el Seinjure Altos Lagos de Moreno Y pues a, a toda esa banda, ¿no? Y pues también recordarles que estaremos presentes ahí En ese festival de primer encuentro de cartoneros en Costa Rica Bueno, pues para para despedirnos también este queremos poner otra otra rola que va a ser un refrito de de este César Hernández vamos a poner la de el licenciado no para despedirnos y pues ya nos estaremos escuchando el viernes o el miércoles de la siguiente semana hasta pronto y chido por toda la banda que está del otro lado de la línea d'en un